Acá Fer, Santiago Ortega, Franco Magistre y Fabián Pérez te saludan Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo anda Santiago? Muy bien, ¿Fabián? Fabián lo tenés más cerca, de andar por, por, por y la anda zona Sí, anda por acá, anda por acá ando, ando, ando por ahí, bueno Fer, ¿cómo, cómo estás? Eh, Fer, Fer, Fernando Duró, técnico de Olímpico de la Banda Esta noche, lindo partido, lindo partido Olímpico va a enfrentar a San Martín de Corrientes Equipo de duro, que viene de ganar en la ruta 84-80 la unión de, de Formosa, el Olímpico viene de, de bajar estudiante de Concordia, que, que le ganó eh, en un buen partido 89 a 77. ¿Cómo, cómo está el equipo? ¿Cómo estás vos después de, de lo de la Liga Sudamericana? Que me imagino que, si bien han han dado un paso con respecto a otras temporadas, eh, obviamente que no era el resultado esperado, ¿no? Bueno, el equipo está bien, ha salido de ese de ese trance, digamos, malo, eh que fue, fue la Liga Sudamericana, eh, en un principio habíamos, digamos, para lo que habíamos pensado para esa temporada, digamos, de pasar el primer cuadrangular, ser locales, eh, creo que después se nos presentó la posibilidad de ser local de vuelta en una zona durísima, y bueno, como decís, eh, no pensábamos ganar por 40 con Guaros, ni pensábamos jugar mal con, con Bahía, o sea, bueno, se dio todo todo al revés, perdimos un solo juego, eh, quedamos segundo en la zona, eh, nos hemos posicionado entre los 3, 4 mejores equipos de Sudamérica, y bueno, todo eso en un año y pico, año y dos meses, ¿no? Eh, me parece que sí, un poquito de sabor amargo, sin ninguna duda, porque la verdad que tuvimos todo para... ...amén de que teníamos que después ganarle a, a Uniceu... Eh, ...no jugamos bien contra Bahía... ...reaccionamos tarde... Este, ...y no aprovechamos esa oportunidad... ...pero bueno, volvimos rápido con, lo, con el equipo de Brasil... ...jugamos un partido difícil... ...porque veníamos de ser eliminados... ...y lo sacamos muy bien... ...el grupo es un grupo que va para adelante... ...e hicimos un gran juego contra el estudiante de Concordia... ...que venía en alza, venía de ganarle a... ...a Kims a sacar el invicto de local... Así que la verdad que nos volvemos a posicionar otra vez en, en la zona norte de la liga. Tenemos que defender un tercer puesto y si podemos más este año. Así que realmente con sensaciones desencontradas, pero eh, cumpliendo el objetivo de seguir posicionando a Olímpico. ¿no? Luego de la eliminación en la liga sudamericana, ¿creías que desde lo anímico le iba a costar un poco más al equipo afianzarse en la liga de vuelta? Eh, pensé que sí, pero no fue así y eh, como también pensé que le podíamos ganar a bahía también pensé que iba iba a ser un poco más duro y sin embargo reaccionamos bien eh, el grupo reaccionó con hombría con, con carácter eh, no es fácil este, tener una chance como la que tuvimos y, y no se nos pudo dar y pero bueno vamos a volver a intentarlo de eh, ya te digo eh, hemos apostado a una carrera sabíamos que iba a ser de resistencia y, y, y no de velocidad, Y los tiempos, viste, a veces son son tiranos y uno tiene que entender eso y a veces los quiere vencer y es imposible vencer al tiempo. Creo que nos falta trabajo, nos falta seguir haciendo ajustes, eh, pero bueno, estuvimos muy cerca, hemos competido con los, hasta el momento creo con los mejores equipos de, de Sudamérica y la verdad que es una invitación realmente a seguir esforzándonos, a ver si volvemos a tener otra oportunidad y buscarla y aprovecharla, ¿no? Eh, Fernando, eh, eh, ¿en dónde ya hiciste el análisis seguro, ya lo charlaste con los jugadores, tenés un grupo de jugadores muy experimentados que te conocen mucho, vos los conocés mucho? Sí. este ¿Dónde crees que fallaron en ese partido con con Bahía? Eh, cosas para, para corregir y para mejorar en caso de encontrarse, no, no en la liga de vuelta, independientemente cuando se crucen las conferencias, pero sí para cuando toque enfrentar una etapa decisiva de la competencia que Olímpico seguramente va a estar ahí en la pelea bueno siempre uno yo me lo judico para mi lado falta de trabajo eh, seguir generando más variantes sacarles un poco de presión eh, la presión obviamente este, se produce en el momento que nos enteramos que hay tres jugadores menos en bahía este quizás nos relajamos un poco este y jugadores de bahía que se recontrapotenciaron y no volvieron a repetir en los partidos siguientes o en la actuación que tuvieron ese día no Así Bien. que me parece que se dan las dos cosas, eh, pero bueno, las voy a llevar todas para mi lado y bueno, seguramente haré cosas diferentes para que no sientan tanto la... O ni se relaje ni sientan tanto la presión este, de creer que esto va a ser fácil y bueno, obviamente se potenció mucho más algunos goles de Bahía que no venían jugando y bueno, eso lo hace, digamos, este, un rival que sin ninguna duda va a seguir siendo protagonista en la zona azul lo está haciendo... Están entre los cuatro primeros Y bueno, ya te digo, lo llevo más para la, para mi lado Y me voy a hacer cargo, obviamente de, de, de todas las cosas que yo pueda modificar Todos los grupos son diferentes Y quizás, este digamos eh, La medicina que tenés para un grupo No sirve para otro Y claro. bueno, obviamente que hay muchos jugadores nuevos Y bueno, sí. obviamente que en ese sentido A mí también me quedó una linda experiencia Una gran experiencia A pesar de que, eh, digamos, soy un poco el... El, el líder este grupo, y bueno, tengo que hacerme cargo de, de todo eso, ¿no? ¿Y qué te dejó el paso de Marriaga por el equipo? No, vino a hacer un trabajo corto, eh, a, a ayudar en caso de que no no llegara Justin Williams, pero Williams está recontra, comprometido con el equipo, Alba ha hecho muy bien los tres partidos, ha dado todo, los minutos que jugó Marriaga realmente fueron para descanso del y a eso vino, Eh, no vino a hacer otra cosa aparte venía desentrenado pero era un 210 que nos podía dar rebotes que nos podía dar una manito obviamente este en el juego interior y bueno, si tuviera tiempo lo tendría, realmente si tuviera ficha quizás lo tendría, lo entrenaría y lo pondría a jugar, es un jugador internacional que ha jugado en la selección venezolana eh, así que bueno cumplió con lo que le vinimos a pedir más no le podemos pedir está muy bien, está muy bien y ahora, a ver y eh, que cambia el objetivo sigue siendo el mismo eh, era uno de los objetivos dentro de un gran objetivo la liga sudamericana y la, la liga Sudamericana el, el, el objetivo era pasar pasar la primera fase no teníamos sabíamos qué pasaba con nosotros o sea nunca hemos jugado eh, y bueno pasamos bien eh, sorprendentemente le ganamos uniceo la primera el primer cuadrangular muy bien el último juego eh, lo hicimos de menor a mayor Eh, te imaginas que bueno para el segundo semifinal te imaginas que era era uno tocó el campeón el campeón del mundo, el campeón sudamericano, el mejor el mejor equipo de la zona sur y nosotros, o sea, lo que más que te digo, de un partido al otro de 40 puntos de diferencia, a tres jugadores menos de Bahía, me parece que ahí eh, cuando nos enteramos nos enteramos obviamente cinco minutos antes del partido, pero que había algunos problemas problema de estómago, que a lo mejor no sabíamos si no jugaba Johnson Eh, bueno, se dio todo eso, que teóricamente nos abría una puerta importante, pero había que jugar 40 minutos. Claro. Eh, pero ya te digo, creo que son cosas que tengo, tengo que yo replantearme claro. y replantearlas para el futuro, porque ojalá tengamos nuevas oportunidades de, de, de llegar a una semifinal a otra final, y ya te digo, defenderlo el tercer puesto el año pasado va a ser duro en una zona que se ha fortificado mucho, Este, y que, bueno, uno de los grandes rivales a vencerse que tenemos esta noche, ¿no? Claro, claro, claro, sí, sí. ¿Y qué te preocupa de San Martín ya metiéndonos en el partido de hoy? Sí, todo. Tienen un poder ofensivo en todos los puestos, con, con buenos muy buenos recambios, han, for han fortalecido la banca, que eso era un poco lo que San Martín adolecía, eh, y realmente es de jerarquía, es jugador de selección, están jugando ahí en, en San Martín, y bueno, vamos a tener que hacer un gran trabajo defensivo, Eh, hacerlo nuestro que lo venimos haciendo muy bien obviamente a mejor no con los porcentajes que esperamos pero pero estamos corriendo bien la cancha estamos este, jugando pasándose la pelota eh, la verdad que el equipo cuando está con la cabeza al 100% eh, el equipo el equipo rinde eh, cada vez se van generando más variantes hay jugadores que, que van van agarrando ritmo de competencia a medida que van pasando los partidos hemos jugado mucho así que la verdad que están haciendo un gran esfuerzo ...hemos tenido un calendario de octubre y noviembre impresionante... ...y ya sabíamos y lo queríamos... ...así que bueno, defender duro... Eh, ...sabemos que la conducción es muy importante... ...Cantel y Fagiano lo están haciendo muy bien... Eh, ...sabemos de los tiros abiertos, obviamente no es novedad... ...de Mainoldi y Aguerre... ...un GUT que, que desequilibra el juego interior... ...nosotros tenemos también para poder competir contra él... ...así que realmente esperemos nosotros hacer valer nuestro eh, trabajo defensivo para poder que atacarlo defendiendo, ¿no? Sí, sí. Chicos, la fortaleza que presentaban en, en la temporada pasada como local, ¿crees que cambió algo en esta? Si bien jugaron dos cuadrangulares como locales y hicieron un digno papel. Yo creo que, que estamos bien. La verdad que bueno, ahora nos quedan seis meses para ver qué hasta dónde podemos este, llegar a los playoffs. A veces uno hace una gran campaña, este y de repente en los playoffs eh te queda sin nada y Por lo digo, prefiero tener algo más equilibrado. Sabemos que si queremos este, llegar al Super 4 tenemos que ganar este partido local, el que nos queda, que es 15 a la última fecha. Pero tenemos una salida de cuatro partidos de visitantes. Así que donde de esos cuatro tenemos que ganar dos si queremos tener chance de poder este, digamos llegar al Super 4. Así que la verdad que tenemos ahora tenemos un, unos 15 días, Eh, realmente hay que estar con un nivel muy alto de concentración y un, un nivel alto de, de mentalizarnos que tenemos que defender así que me parece que bueno, al equipo le vino muy bien eh, creo que estamos este, en un momento que podemos podemos este, tener opciones de, de llegar así que por ahora es pensar de hoy en, en San Martín de Corrientes después evaluaremos y veremos lo, lo que nos viene, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ahora el próximo objetivo, por lo que se desprende de tus palabras, es este el hecho de, de clasificarse para el Super 4, ¿no? y sí. Todo lo, todo lo que... Un equipo profesional tiene que aspirar a, a, a todo, Fabián. O sea, no, no. si Es tener, querer tener pretensiones. Hemos cambiado, hemos modificado nuestra actitud eh, digamos, institucional y deportiva en el hecho de apostar a ...a estar en los grandes torneos... ...y bueno, el Supercote es un lindo torneo para jugarlo... ...te da una plaza para la Liga Sudamericana que viene... ...así que ya te digo... ...hemos quedado entre... Eh, entre los ...fíjate que si hoy... Eh, ...Moyil le gana... ...a hebraica Maccabi... ...el equipo quedó con un partido perdido... ...y quedó tercero en la Liga Sudamericana... Eh, eh, ...olímpico de la banda... ...estamos creando nuestra, la, la historia del club... ...y creo que en ese sentido se nos abre una puerta importante, eh, así que bueno, ya te digo, hay que dar el saltito de calidad y eso lleva tiempo, a veces eh, lleva años, y quizás no sea yo el que coseche, obviamente, todo lo que se está sembrando, pero claro. pero que estamos estamos reformulando el, pro, el programa de la Liga de Desarrollo eh, con un nuevo reclutamiento, tenemos seis chicos a préstamo jugando en TNA y torneo federal que se están fogeando, o sea, me parece que, que el programa deportivo es ambicioso, Este, y esperemos que en algún momento a todo este esfuerzo se pueda realmente coronar eh, con algún campeonato nacional o internacional ¿no? Fernando, y para, para esta noche ¿Plantel completo? Todos, todos listos Todos listos, todos listos Bueno, este nos vemos en, en el de sexto como decía el viejo Angelito en el Vicente Rosales así que ahí estaremos haciendo Olímpico San Martín que seguramente nos va a regalar un, un gran espectáculo ojalá ojalá muchachos la, la verdad que este, estamos en una liga competitiva eh, así que realmente esperemos que salga lindo que se vea que salga obviamente la gente pueda disfrutar así que les mando un saludo y gracias por el apoyo de siempre no abrazo enorme fernando fernando uno técnico olímpico de la banda pasaba por los micrófonos de uno contra uno hablando de lo que dejó la participación del negro de la banda en la liga sudamericana lo que se ve esta noche frente a San Martín de Cor